Seguramente la persona que está en línea ahí se debe acordar de este tema. Me parece que es el con el único de los que tiene su cargo que podemos hablar de música, creo, de, de esta música por lo menos, ¿no? Buen día, doctor Celillo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bien. Alejandro, ¿qué es esto que estamos escuchando? Yo es super tramp, desayuno en América. <risa> <risa> Qué disfrute, ¿no? Aquellas épocas. Sí. Es un disco imperdible, todo, disc todo el disco, todo el, yo tengo el vinilo, tenía el vinilo, tengo el CD actualmente Viste como son los vinilos, iban y venían sí. Y bueno, primer disco de Supertramp que compré, aún en los momentos más tranquilos, muy recomendable también que sí. un poquito, te... eh, sí. Y hoy en día un vinilo, de, de este disco de vinilo es un material de colección Vale, sí, vale una... Y están 300 mangos, sí, es, sí, es sí. como de culto, ¿no? yo es, todavía tengo unos cuantos vinilos ¿no? Es de culto es Muy lindo, tiene un sonido completamente diferente al, al CD O sea, los puristas, los, los que tienen mejor oído que el mío, lo destacan mucho <risa> Seguro, la verdad que es un placer como siempre poder charlar arrancando de, A charlar con la música antes de meternos de lleno con las cosas que, que tienen que ver con el quehacer de todos los días no Sí Eh, bueno alejandro un tema que tiene mucho que ver con la actualidad porque eh, días pasados se reunieron eh, los intendentes este, por el tema de la ruta 51 que anoche casualmente en esta madrugada por decirlo más exactamente hubo un vuelco de un vehículo del servicio penitenciario de qué se habló en esa reunión en base al, al tema teniendo como foco la ruta 51? Bueno, en esa reunión eh, a mí me representó mi secretario de Hacienda, Sergio y quien es ingeniero, así que bien calificado para, para abarcar ambos ambos aspectos en los cuales la Municipalidad de Alvear podía aportar algo, desde claro. el conocimiento técnico y también un poco desde la, de la ayuda financiera que, que se necesita también para disponer del funcionamiento de las balanzas. Se firman convenios con vialidad en el cual eh, los municipios aportan en, cuando se trabaja en su... En su, digamos, en su territorio eh, dinero para hacer frente a los viáticos del personal, para formar personal incluso del área municipal que pueda trabajar eh, en, en conjunto con el personal de la provincia así que fue una reunión donde estuvieron otros jefes estuvo eh, Gasparini, estuvo Victoria Borrego, estuvo Carlos Gorsito eh, y bueno el, el, se consensó eh, la aplicación de una de una balanza que si bien es móvil Eh, podría estar en forma más estable en nuestro en nuestro cruce con la ruta 51 porque ahí sería un, un punto de pasado obligatorio para el tránsito pesado al cual nosotros atribuimos gran parte de los daños de, de la ruta misma no así que sería muy positivo que más allá de que se realicen operativos en los otros distritos, en Tapalqué, en 25 de Mayo, en Saladillo Roque Pérez ya ruta nacional, yo no es la ruta 51, pero sería muy positivo también que, que se hagan controles de peso, para de esa manera no no sobrecargar una ruta que ya se encuentra uh -huh. en un proceso prácticamente agónico. Claro. Alejandro, ¿hay alguna charla en, en, en línea, digamos, con, con Acera en algún momento, algún mantenimiento o alguna reparación en serio de la ruta 51 con la provincia? Sí, bueno, eso fue una reunión que yo tuve en infraestructura en febrero me aseguraron de que se están buscando la manera de obtener fondos para, para poder hacer frente a una reparación de la ruta que, que bueno, son más de 700 kilómetros y que abarca muchos distritos de la provincia, porque la cruza de norte a sur, de sur a norte, de, <coughs> desde Bahía Blanca, este, perdón, no está el río sí, Paraná, sí. así que, bueno, eh, hay tramos que están más complicados incluso que el nuestro, pero lo nuestro siempre se destaca desgraciadamente por lo malo por tener accidentes en forma constante por por demostrarnos qué bueno que dios también está presente en nuestra eh, en nuestro eh, digamos en nuestra región porque hay accidentes la verdad espeluznante y que a veces logramos eh, constatar de que no hay pérdida de vidas realmente vemos accidentes como el del camión del combustible que, que el otro día chocó un vehículo desde atrás en la lluvia y que gracias a dios terminó sin víctimas y a pocos metros había un choque frontal entre una camioneta y un, un auto de alta gama, un BMW, que hizo que por las condiciones de ambos vehículos también terminara sin víctimas. Pero bueno, estamos cortando clavos, como dice la gente, como decimos popularmente o co cotidianamente con, el, con la ruta, especialmente los días de mal tiempo, cuando ha llovido y a pesar de que se ha hecho un bacheo nuevo, si no cuidamos el tránsito pesado, me parece que no, no, no tiene visos de durabilidad. Claro, exactamente. Bueno, Alejandro, hay uno de los temas que está en boga en este momento, que es el tema de los sueldos, en todos los ámbitos, ¿eh? pero fundamentalmente hay una pulseada con la provincia de distintos tipos de agremiaciones, este, que no vienen al caso en este momento, pero hay una pulseada por los precios, y hay este una cuestión que tiene mucho que ver del trabajador, ¿no? De, de pelear por su salario para ganarle o por lo menos empatarle un poco a la inflación. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo van llevando este tema en la municipalidad de General Alvear? Bueno, nosotros el año pasado hicimos en General Alvear hicimos cinco aumentos del 6% que se iban aplicando sobre el básico sucesivamente, con lo cual hicimos una totalidad de un 32% acumulado Eso se terminó en enero por cuestiones de que las tasas se aumentaron muy tarde, en diciembre estuvieron en tratamiento en nuestro consejo desde agosto, pero bueno, más allá de la inundación hubo algunas dificultades, fue cuando la oposición no nos daba quorum para discutir el tema, y finalmente se terminaron aprobando eh, las tasas urbanas en noviembre y las tasas vial en diciembre, con lo cual prácticamente no la pudimos eh, aplicar. Ajá. Eh, eh, a pesar de eso nosotros en enero cumplimos con, habíamos pautado unos eh, cuatro aumentos y el sindicato nos había pedido seis, seis aumentos del, del 6%, eh, no estaba en la posibilidad material de hacerlo, siempre buscamos de que no quede tan despegado el haber del municipal con, con la realidad económica, más allá de las teorías eh, o de los de, de los índices del INDEC Eh, sabemos que incluso con ese 30% estuvimos casi quedándonos cortos apenas manteniendo un poco el, el valor, la, la posibilidad de cada uno de los empleados municipales de, de poder bancar su casa, bancar sus gastos bancar sus hijos, sus alimentos, sus ropas en fin y este año, ya para este año arreglamos con el sindicato un aumento total del 30% que comienza en febrero, ya se aplicó un aumento del 10% en julio vamos a aplicar eh, otro 10% y en octubre está pautado un nuevo 10% para completar un 30% también este año. Uh -huh. eh, pues, aparentemente la el, el, la inflación del año anterior superó ese 30%, pero bueno, también tenemos muchos empleos municipales, eh, también es la municipalidad eh, está afectando gran parte de su presupuesto, más allá de lo aconsejable, en sueldos eh, tenemos entre el 66 y el 67% de nuestros presupuestos sepan sueldos, pero de, de todos modos hacemos un esfuerzo para que, como decíamos, esos 400 empleados municipales estén un poquito más cerca de tener el bienestar. Claro. Ahí está. Bueno, y estamos cerrando ya el verano también. ¿eh? Se viene el otoño. ¿Qué podemos hacer del raconto de lo que fue el verano dentro de las actividades que manejó la municipalidad? Fundamentalmente... La que más me gusta a mí es el tema de la pileta. ¿Qué, qué, qué, qué es ¿Cuál es la, la visión del lado de adentro de la municipalidad? ¿Están conformes? ¿Creen que fue un éxito? ¿La gente respondió? ¿Cómo lo vieron? No, seguro fue un éxito. Lo habíamos hablado con vos anteriormente. Nosotros ya en el año pasado habíamos tenido récord de concurrencia, récord de personas que disfrutan de nuestro pilete, de nuestro predio, uh -huh. incluso de ciudades vecinas. Eh, tenemos gente que acampa en el predio, por lo cual sí, hemos determinado sí. eh, un área donde se va a hacer un camping, ¿eh? pero este año no pudo implementarse porque no llegamos con las tareas de infraestructura, debido a que durante gran parte del año pasado estuvo bajo agua todo el predio, estuvo sí, el condado, sí. así que tuvimos que trabajar prácticamente sobre el verano con la temporada iniciada. Y para destacar que reinauguramos nuestro balneario, que tanta gente lo pedía, que tanta gente lo disfruta, porque como así como en en otras actividades hay gente que le gusta el boliche a otro le gusta el baile a uno le gustan los, las carreras de caballo otro le gustan las carreras de autos también hay gente que prefiere disfrutar del balneario con el agua del canal Piñeiro y no de la pileta por determinadas cuestiones que le hacen a su a su comodidad así que pusimos en funcionamiento el balneario previa a limpieza sacamos muchísimos camiones de barro y después de según los memoriosos alrededor de 10 años ...logramos poner el balneario de nuevo en funcionamiento... ...con un buffet que funcionó muy bien... ...con otros atractivos como juegos para chicos... ...actividades culturales, actividades deportivas... Eh, ...con bañero por primera vez... ...digamos con guardavidas, con servicios guardavidas... implementado desde nuestra municipalidad... ...con los profes de educación física... ...que todo el verano aportaron muchísimas actividades... ...tanto en el predio de la pileta... ...como en el predio del balneario... ...que está todo unificado... ...así que fue por demás satisfactorio... ...ver que la gente iba muy contenta... ...a disfrutar del balneario retomar eh, como recuperar ese espacio ha sido muy lindo y el, creemos que se va a ir potenciando nosotros vamos a trabajar este turismo a que sea a baja escala pero nosotros nos beneficia mucho y a la comunidad de Alvear beneficia mucho recibir visitas, un lugar muy seguro donde se realizó también el moto encuentro sin incidentes donde vino como te decía gente a acampar donde vinieron a la base de campamento delegaciones de chicos de Boy Scout que disfrutaron ese predio para disfrutar el aire libre, que la pasaron muy bien. Uh -huh. Bueno, acá tenemos mensajitos personal, un mensajito personal de acá, a ver, eh, eh, que involucra la música y el pasado, y los chorizos secos. <risa> dice, super Supertrams estaba de moda cuando después del boliche íbamos a comer chorizos secos, con celillo y compañía de mi casa, no sé si se acuerda de eso. <risa> Sí, bueno, wow, hacíamos nuestras noches, bueno, que era como el domingo a la mañana. Claro. Como <risa> hacen los pibes ahora, lo teníamos previo en esa época, pero bueno, andábamos de caravana, como quien dice, y pero éramos una juventud sana, no había tantas amenazas como hay ahora, ni, ni de violencia, ni, ni drogas, no existían esas cosas. Bueno, uh -huh. eh, nos juntábamos a la tarde a tomar mate, a escuchar el Supertrama, a escuchar PG's, este Génesis... Lo, en ese entonces el rock nacional, que todavía, sí. estoy hablando antes de Malvinas, yo tengo mis años, sí, y hasta que en el 82 se hizo masivo el rock nacional, éramos un grupo chico de adolescentes, que escuchábamos esa música, que es Larre, Pescado, Almendra, Oxlade, Papo, ese, éramos pocos, pero bueno, la pasábamos bien en, en nuestro pueblo. Sí, la verdad que eran otras, otras lindas épocas. Bueno, sí. y Alejandro, hablando de comida este También la situación está complicada para los pibes, ¿no? Que a veces este, es complicado eh, el tema de los comedores escolares. ¿Cuál es la situación hoy en General Alvear? Bueno, General Alvear, eh, los proveedores habituales de los comedores escolares, ante la demora de los pagos y el pago con bonos, fueron interrumpiendo la prestación del servicio... Eh, que es una medida bueno, justificada, cada cual maneja los números en la medida de sus posibilidades y se les hacía muy difícil sostenerla, hemos hablado mucho eh, con ellos porque desde noviembre que venimos con esta situación, eh, poco a poco fueron se fueron cayendo como quien dice eh, los proveedores y quedó en una situación actual donde eh, solamente uno de los que provee pan estaría en condiciones de seguir trabajando con los bonos y en los presupuestos que que desarrollo social de la provincia le asigna a los comedores escolares. Uh -huh. presupuesto y plazo ¿no? Y bueno, entonces nosotros nos encontramos varias veces, en noviembre primero, los primeros días del año después, y ahora en febrero con la situación de que había una interrupción en, en material, digamos, en, en lo que es la provisión de los comedores escolares. Y bueno, eh, sé que muchas eh, municipalidades no no se han hecho cargo de de esto y natural, porque también incluso hay un sector que presiona para que gremialmente eh, la, la medida de no, de no abrir los comedores eh, genere la presión necesaria para que la provincia regularice los pagos. Pero bueno, eh, dividiendo un poco la cuestión, nosotros sabemos que hay un sector de la población que si no come en el comedor escolar, eh, por ahí no, no tiene la dieta adecuada, claro. a veces por por cuestiones de, de, de comodidad, incluso hemos visto que muchos padres eh, confían y depositan a sus chicos en, en comedor escolar, pero bueno, nosotros no podíamos bancar los mil y pico de chicos que en Alvear reparan los comedores escolares todos los días y preferimos hacer una trazar una divisoria que es muy, muy difícil siempre hacer una divisoria de, de agua, digamos, decir estos chicos sí, estos chicos no, y priorizamos a los chicos en emergencia socioeconómica Y, y a ellos, eh, en realidad, eh, preferimos priorizarlos y decir, bueno, con recursos municipales armamos una ordenanza para apoyar a los comedores escolares y de ese modo eh, afrontar esta situación. Uh -huh. Con esto le garantizamos, y en esto tengo que destacar también que mucha gente del sector docente, de las porteras, de las cocineras, todos están aportando, los padres, eh, la, la población en general, Eh, garantizamos el DMC, o sea el desayuno y merienda completo Para todos los chicos alviarenses, a los mil y pico Y en el caso de lo que es almuerzo, siguiendo la pauta dietaria de cada escuela Y con la colaboración también de sus, co de sus cocineras, de su portera De las mismas docentes que muchas veces cumplen la tarea de enseñar a alimentarse Y, a, y hacer una tarea educativa también incluso en el horario del comedor Eh, bueno, alrededor de 200 chicos están recibiendo diariamente Y ya ha garantizado el tema del almuerzo Hemos recibido infinidad de colaboraciones El verano lo hizo un vecino alberense que vive en La Plata Tito Torres que aportó dinero Hemos recibido donaciones chiquitas y anónimas De la gente que para el comedor de sus pibes acerca Desde Chocolino, por decir una marca comercial Yerba para el mate cocido leche azúcar, en fin, los mismos docentes Así que bueno, entre todos de todos los albiarenses, por la municipalidad es o la punta, pero estamos por ahí coordinando un, un movimiento solidario albiarense para, para con los pibes de los colegios. Uh -huh. eh, Alejandro, un segundo nada más para meter una información. En este momento está hablando el ministro Casal desde Junín eh, y está anunciando dos detenidos por el crimen. Volviendo a, a la charla, eh, tenemos también por aquí... Eh, oyentes que nos piden por el hospital y los caminos rurales. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación nosotros del hospital, eh, obviamente siempre es para mejorar. Uh -huh. El otro día estábamos eh, atendiendo a un chiquito de Saladillo y que hablábamos con su papá al día de la carga de autos y de que es un hospital municipal, entonces se lleva el 30% del presupuesto de una municipalidad, el hospital municipal se lo lleva en sueldos, en gastos, Eh, o sea, muchas veces las cosas que uno ve en las municipalidades Cuando el hospital está a cargo del municipio eh, Tiene que hacer los números de nuevo, ¿no? Eh, nosotros hemos aprovechado eh, este año eh, Para entrar eh, un nuevo equipo de rayos En realidad renovamos el tubo y el tablero Con un tablero que tiene capacidad para, para hacer radiografía digital a futuro Hemos mejorado muchísimo la imagen, la calidad Del servicio de radiología Esto es muy reciente, se hizo con aportes también de la, de la Fundación Juntos Podemos, que había hecho una cena el año pasado para recaudar dinero. Eh, con la primera parte de esos aportes se hizo la compra de, de una torre laparoscópica nueva, y en esto te, te podría decir que es casi excepcional que un municipio de nuestra envergadura con un hospital tan chico haga cirugía de laparoscópica desde, desde hace ya te diría, 17 años, Eh, y bueno, es una, un aporte que De la cual es beneficio a toda la población en General ver Los mutualizados y los no mutualizados Porque nuestro hospital Al no haber eh, centros de salud Privados eh, eh, Centraliza a todos los pacientes sí. Los privados Y los, los del de hospital público uh -huh. eh, Nosotros también hemos aportado El año pasado La contratación en forma permanente De una farmacéutica Con lo cual regularizamos Una situación que estaba fuera de las normas ...y hay una farmacéutica con dedicación exclusiva... ...lo cual nos ha permitido ahorrar en, en medicamentos de igual calidad... ...unos 180.000 pesos en nueve meses del año pasado... ...con lo cual se ve que además de mejorar la salud... ...también mejora los números del hospital... ...hemos eh, trabajado para mejorar la recaudación... ...de cuando se prestan servicios a pacientes con obra social... ...hemos contratado también eh, como forma distintiva la presencia permanente de un necesita en nuestra ciudad, que está el doctor Villarbaez, residiendo en nuestra ciudad de agosto del año pasado, con lo cual eh, todo ese movimiento quirúrgico y de la emergencia se ha mejorado sustancialmente. Estamos haciendo mejoras edilicias, como eh, la renovación del lavadero, el techo del lavadero, habíamos hecho una habitación extra para maquinarias. Eh, estamos por inaugurar la obra de, la, de los quirófanos que eh, con recursos pro, provinciales está a punto de ser terminado. nos eh, Realmente son unos quirófanos del siglo 21 fantástico dos quirófanos, una sala de parto, sala de neo, sala de recuperación anestésica, y nosotros hemos asignado fondos del municipio para hacer la sala de guardia nueva, eh, ya con la intervención del arquitecto de nuestro municipio y una arquitecta sanitaria, para poder hacer una unidad donde trabajen en forma mancomunada el servicio de imágenes y el servicio de la guardia y el servicio de los quirófanos como una digamos una unidad de circulación restringida como debe ser y con mayor capacidad de atención de pacientes que hoy con dos pacientes nuestra guardia se ve si son simultáneos se ve sobrecargada vamos a hacer para atender a 5 a 8 pacientes al mismo tiempo así que porque a veces también como se ve la ruta somos tributarios de atender de a 8, 10, 12, 15 pacientes, depende de accidentes múltiples, eh, así que bueno, tenemos que estar preparando nuestro hospital para eso. Sí, eh, estamos bien. haciendo otras reformas de, de tipo de lo que es mantenimiento, eh, estamos mucho más dedicados, este año hemos dado un giro de tuerca en lo que es el mantenimiento, con la renovación de sistemas eléctricos, de pintura, en fin, yo cuando era concejal siempre decía eso, mantenimiento no es una obra, pero bueno, Eh, de todo modo a nuestro hospital le faltan algunas de esas cosas para aprovechar el enorme recurso humano que tenemos no solo de los médicos que siempre se ponen la camiseta, sino también el resto del personal, las enfermeras que son destacadas por no solo por los albearenses, sino por cada uno de los de, de los pacientes y sus familias que tienen que hacer uso en nuestro hospital por circunstancias de emergencia como me pasó a mi ¿no? ah, sí, un, un enamorado en nuestro hospital yo porque... soy hospitalero <risa> Habrás comprobado el buen trato que tiene nuestro personal y las ganas que le pone. Impresionante. Y bueno, un hospital que también sus habitaciones son cómodas, con baño privado, eh, no está muy lejos de un, est de un establecimiento privado, y eso lo disfruta toda la población alviarensa sí. sin distinción, sí. sí. vos lo Yo lo he sabido y este, no sé si, si hubiera llegado a costarme la vida lo que me pasó, pero... Estuve cerca y gracias a la pericia del personal de guardia que nunca les pregunté los nombres, la verdad, ingratamente lo digo y lo digo con tristeza, este pero seguramente se deben acordar quién son. Les quiero mandar un saludo enorme y por supuesto estamos siempre tratando de dar una mano desde acá, difundiendo todo lo que se hace del hospital, porque es realmente impresionante la calidad humana que hay en el Hospital de General Alvear. Lo viví personalmente, yo puedo dar fe soy testigo de eso, así que hay que darle todo el apoyo, por supuesto. Este, lo digo por mi cuenta, le porque la verdad que me emociona hablar del Hospital de Albea. ¿Qué sí. quieres que te diga? Sí, realmente diga? esto son es lo que decís vos, es un ánimo la gente que le toca por obviamente por circunstancias desagradables estar utilizando el servicio de nuestro hospital, pero disfrutar de la amabilidad de su personal, del del cariño con que trabajan. Y realmente eso lo hacen por vocación pura y bueno, este, creo que es muy destacado eh, siempre, no toda la gente que sí, tuvo bueno. que pasar por alguna circunstancia de premio y más jugando en cancha visitante, viste Visita. un lugar que por ahí no conocés sí. y decís ¿quién carajo me va a atender acá? hablando más pronto ¿no? y, de, y de repente eh, notás esa, esa, esa calidez que, sí. hace, bueno, que te hace sentir acompañado y que sí. ayuda obviamente a la mejoría del cuadro clínico no importa quién llegue Alejandro, para despedirnos Vamos a ver Continuar con un test de oído A ver A ver si sabes quién es antes de que cante No Entonces cuando cante Te vas a dar cuenta Estoy en la tarde Sí, en la tarde Sí, bien. Sí, Muy bien Muy sí. bien Esto era la banda de sonido De un programa de De publicidad que había en la tele Ah, tenés razón Exactamente, sí. que a su vez Lo sacaron de una publicidad De una cerveza que usaba A los Rugbears ah. En realidad, ¿no? Tina Turner le decía que conseguía Lo que veía a los Rugbears ah. Si tomaban esa cerveza Ah ¿Eh? Y, Ahí sí, está. y Tina Turner en la publicidad con David Bowie haciendo la propaganda de Pepsi exactamente ¿Eh? eran otras épocas si, sí, ¿eh? que los boliches cantaban Checho Chan si, sí, que... en esa <risas> época Pepsi le marcaba la cancha coca si, sí, exactamente sí. con David Bowie con sí, David Bowie blanco. Alejandro, como siempre, Hola. un placer. Seguramente vamos a estar charlando en algún momento de algunos otros temas más. cuando gusto, Carlos, y un saludo a toda la audiencia. ¿eh? Muchísimas gracias. Un saludo enorme. Hasta luego. No, gracias Bueno, ahí estábamos ¿eh? con el doctor Alejandro Celillo, charlando un poquitito de todo, de la actualidad alviarense y también de música. Con Tina Turner. Qué lindo esto. Aparecían unos rugbyers que eran unas heladeras pero tenían un físico impresionante y Tina Turner les cantaba de al lado y les tocaba un poquitito el sudor que le caía a los Raggers y ponía carita de que le gustaba ¡Ay Dios! Bueno, tenemos la cabeza de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires está libre el teléfono, ¿eh? está libre el 430106 digo porque por las dudas si alguien cree que no lo atendemos está libre, está... está recién lo teníamos ocupado con el intendente Ahora está libre. 0, 2, 3, 4, 4, 4, 30, 106. Es nuestra línea de oyentes también para charlar con nosotros. Ahí está la cabeza la nacional el 2561. Nos vamos a la música ahora de Asimbabwe. O lo dejamos a esto, de, de arranque, dale, de arranque. Ahí está. Gujis estaba junto a Julio Lagos cuando hacían el programa... De, de publicidad en aquella época, eh. Sí. Más de uno se debe acordar. el show del algo era del Clio, puede ser del Clio, creo que era así. Gina Tarnell lo que consigues es lo que ves, completo, vale.